Muy bien, buena vesprada Así tenemos al tío Daniel Que acaba de arribar a Arriba Tart pues, pues para el señor Pau Picodenco Y a la muy hermosa Y a el ciudad natuari de, Del 7 de diciembre de, de 2010 Un día que vamos, va a pasar a la historia Tenemos así el Daniel, buena vesprada Daniel. Buena vesprada todos Desde Y estamos esperando Tal al tío Paco y a los amigachos De Objetivo Visco Que me tengo ahí a presentar el seu disco Ahí tenemos a Alberto y al Chechu ¡Bien! Y res, asoma, asoma, pasan a la dist... ¿El, ¿El tío Paco que va a ir ser? Sí, Madre, no. guay, tío Paco, que es sin vergüenza. Y res, ahora va a comenzar el programa, pero no se... Ence... Que entren, que entren. Que entreu, entreu. Y res, eh... Si tú te vas a la Tori... ¡Eh, bueno! Eh, eh, eh. Que la traigase por un golpe, hombre. No ¿Se puede? Sí, hombre, sí. Tenía más... Sí, y el tío Paco. Que va Vale, ahora vais enseguida. Así que canción, Aitor, ¿cómo estás? Te di a Objetivo Bizco, Alberto de Godella. Lo que queda de Objetivo Bizco, somos... Aitor el, el, el, el, el tigre, el tigre de Juan Repos. A mi A Checho, el Y también y Dani, el baile. Hola Dani. Hola, Hola. encantado. Y volver a eso, Ciutatana teníamos así Objetivo Vizco, increíble, bueno, el retorno. Viva la asistida de tres horas, Alberto. ¡Vizcas tardes a todos! <ríe> y, y res, al señor Jordi Collas, comandantes técnicos, Radio Godella, Radio Godellic, Ciutatana Tori, un programa Radio Godella, eh, que también emitimos Radioactiva FM la Alcoy, yeah! y de Alcoy, yeah! y en 3M dobles, Ciutatana Tori.k. Yeah! Ya uh, la vamos, la noticia del año se podría decir, el retorno de objetivo Bizco. El evento de, de Después del de, de, de Fabra en Castellón, que va a hacer el Ripollets, la vamos, la noticia del año. Ires Albertó Tornad, ¿no? Y, y Aitor, eu uh -huh. he feito aí dos fichajes, bueno, Chechu ya es, es ya no, no es novedad. Y res, eu eu gratu un disco, que cómo es digo el disco. El disco se llama la Venganza de las 9 balas. Vamos, ve. eso es la la presentación mundial, así en directo. Es que más que un dijo es, es, es un ajuste de cuentas, esto. <risa> ya, ahora vos fijaré en materia. Bueno, 3B dobles y tratanatonic.ca gracias al Rulo, que está ahí emitiendo para toda la galaxia en esa casa. Desde el corral de Tonet. Y RadioGodia.ca. Y el tío Paco que arriba enfadad. Hola, tío Paco. ¡Iste, pute! ¡Paco! <risa> Sí, el tío Paco, el tío Paco me aporta tu refresco, es un café, tío. Gracias, gracias. Contenta, vale, vale. Eh, mensaje de no, de esta noche nos follamos, soy tu novia. <risa> Ay, señor No se mantenga el misaje de Sanculer, después intentaré descifrarlo y res, además va a comenzar a es, escoltarte el disco, ¿no? que ah, bueno, es un recopilatorio ¿no? de, de, de toda vuestra carrera pero Bueno, que... un gran desecito No, no pues son cinco temas. El asunto de estas que son... Eh... Eh, tío Paco, tranquilo sí. El asunto de estas que son, son dos volúmenes, este es el primer volumen de dos que el segundo tendrá para... O sea, le voy a hacer una, a hacer una trilogía... Con, con, vamos a hacer dos volúmenes por hoy, ahora. Y se si multaremos la tercera. Y se os ha dado copia boicot. No, esto, esto es... Eh, el rollo es que teníamos cinco temas preparados y no, no teníamos pacientes Y vamos, a, a Solache no tenía ni idea. No, ha sido todo sorpresa. No... no. O sea, ¿no el dolor, el retorno, final... Yo pensaba que había oscaiguste en el, el mundo de la droga y esas cosas, y no se eso, eso también, pero, pero uno se cansa de, de, de ya, eso Buenas prats, tío Paco, perdona eh, tío Paco, buenas prats, perdona, ¿Qué? ¿qué pasa, qué? Ya, eso, saluda a la, a la audiencia. ¿La audiencia que por lo menos parc. Eh me alegro muchísimo de que esté guay aguantando el rollo. Después os donaré la palisa Ya sabeu que tenéis peracidad alternativa el visco Y sabeu que si se las tireu hasta el 6 En el 963642952 Poden trucarvos Si truqueu, os mandaremos a hacer Y, y podéis tirar y para insultar A los estos ¿sí? a me Y nada, ahora vamos a comenzar a escuchar La primera canción del disco, ¿o quina? La primera está pues la primera, bien La delanto, ¿no? Perdona Pau, perdona, Pau, tengo que estar un poco más serio, ¿no? ¿Estás enfadada, Paco? No, ¿qué va? Ah, no, sí, wey, es un programa serio caso, ¿Serio? Sí Wey, por lo menos, no se sabe escoltar mil personas Comprende una filosofía, ¿no? Exacte Y, re, bueno, pues como la canción Barrios, ¿no? ¿A se llama Barrios? Barrios ¿Qué? de Objetivo Vizco ¡Y chau! ¡Choro pl Play! play, play! play. Un... Amunt valencià. A Vicent Vicent Paller de Sant Jordi des de sempre. Vicent està pagat el puro, es que és que estat tot molt mal. Està tot molt mal. Mol mal està tot. una lamp. Eh? Ací anem a tot. I, i l'ambient, què tal? En L'ambient de puta mare, mira-los. Ací tots treballant, menys el monatros. Els majors... ¿No has de bocant de futbol o què? Lo menos, lo menos. En certes d'artificial, això és es pa engañar, eh? Això és es pa <laughs> Bueno, molt bé, a passar-ho bé. Au, prevedeu. Ciutat danatori. Ja, <laughs> Buenas Está usted aquí ¡Ay, sí! A eso es Radio Codella Ya sabes Bienvenido Y no puma le pega la botella Exacte Pero saludación A todos los benzinés De así de Codella Ya sabes Que cuando te anego ahí ¿Qué quiere usted señor? Dice Yo me la clavo en la orella Ahí está Salco ¿Qué tendrías para ahí? Por ahí tenemos, vamos eh, a ver, una serie de noticias de actes y movilizaciones de importancia durante esta semana Bueno Bien, el dissabte es día 18 Sí Pues hay una manifestación unitaria contra las retalladas sociales, laborales y salariales del gobierno español Y eso que son, no son Andorra Del soe en su parte o indirecte eh, indirecta Eso ya que digo eh, De CIO, PNV, etc, etc, etc i ahir n'hi ha una sigla que diu PP però clar, el que passa de banda de tot això, com la situació evidentment per la gent treballadora i de base d'aquest país eh, siguen novinguts o no des de la COS us cridem a participar activament al bloc propi convocat per la plataforma dels de, drets socials de, eh, de València a les 18.30 hores a la plaça de Sant Agustí Val? la plataforma tal tal i qual qual, en Alacant teniu la mateixa Eh, per la plataforma convocada a les 18 hores també eh, eh, unitària de les escoles de la si sí, està el Papa. Bueno, això no, camp... 18 va, 10, el... el papa. Eh, el papa també va sí. Alacant, eh, però no, no està allà en Barcelona? Eh, eh, no, el papa se la casca en tot arreu. Eh, té, tu saps el que passa, no? El papa té connexió directa en, en Déu i és on hi present. És possible? Sí, se fa manoles en Alacant, en Barcelona, en Castilla-la-Manxa, en, en Sud-àfrica... I ara ja repartix el preservatiu tallat a mitges. És a dir, fiques per un costat i si te corres per l'altre ja t'apanyaràs. Quan de temps te se fer ràdio, eh, Paco? Sí, sí, és el que passa. Bé, el diumenge, dia 9 de desembre, hi ha una xerrada a taula redona sobre la situació actual a la Colòmbia, denunciant el genocidi que està portant a terme l'estat colombià contra el poble treballador i els seus activistes, eh, 338.000 persones desaparegudes en els darrers 3 anys, que consti semblan la que les eh, va a hacer patir els y el paísesís catallanes y al conjunto del estado de español durante la dictadura franquista y en menor mesura durante la democracia sí pero venían y en la democracia que me se ha malvido pero los espacio son con son ni han presos políticos pero yo contaré a la campaña en la compañía luz elena yaño Ricardo Ferrer autor del libre nos matan y no es noticia Ambos dos activistes i lluitadors per la defensa dels drets humans a Colòmbia i arreu del món serà el diumenge dia de neu, a les 18 hores, repetixo, diumenge dia de a les 18 hores a l'Ateneu Popular. Ja t'ha tocat, eh... no? Sí, a l'Ateneu Popular. Ah, no, l'Ateneu no. Popular és en el carrer Pere Bonfill, és a dir, una travessia de, del carrer Túria, Doce Baix, Esquerra, barri del Botànic València, i l'organitza la cos. El dimarts 21 de desembre n'hi haurà una vaga de consum convocada per les companys i companyes de la CGT i amb el suport de la Plataforma de Drets Socials de València les companyes de la coordinadora del col·lectiu del Parc Alcosa organitzaran també accions i al Farc fins a València Si s'avorriu, si considereu que protestar contra el sistema us fa persones Vos a mateixes, si voleu, acudim. Y si no, que os donen per cul. Salutaciones, mantenga la calma. Anarquia, independencia y la mare que hemos parido. Y la figa amabuela. Exacto. A ver, tenemos así el objetivo bizco, a, a presentar. Yeah! Yo no soy, eh, yo no soy, eh. Alberto, buenas tardes, Alberto. Viscas tardes. Viscas tardes. Eh, Chechu buenas buenas tardes. Dani Bajo de Coroz y ahí sí al, al Tigre buen reposte. El que la el que tacoño. No, el, el que tren cazavalet. Se sem se sem, se una <risa> metralleta Juan Puge. Y ves, bueno, tení así A objetivo Biscos, que vamos, que nos van engañado a todo el mundo, más o pensando eso que se habían muerto algo, la droga y algo que esta vez estramos a nuestra Y resulta que entre Un disco, el Daniel el tío Paco para Andrés y esas Y dices, bueno, este discón mm, La venganza de las nueve balas ¿Por qué la venganza de las nueve balas? ¿Qui ah, parla? Sí, ¿Quién parla? ¿Qui es pues el rollo un poco, creo, de, de la idea De la venganza de las nueve balas Par es Parla Alberto, es que es el parlo, parlo Alberto Que la chet no, no fica cara Oye, Oye, parlo yo. Yo, yo, yo parlo va, va, ca, ca, Andorran <risa> Es que no se puede ir Programa patrocina Venga, tírali Pues nada, el rollo es, yo creo que es eh, Creo que con, con nueve balas bastaría para Para lo mejor solucionar un par de cosas y si no... Por la lo la lo... florinata sí. que hay por aquí. Hombre, yo he vis, visto vis el dibujo de Asphalt, que supuse que será el disco, y a mí me falten, vale. <risa> Pero bueno, que no. Sí, alguno queda, alguno que no, queda. El no para comenzar no está mal. Para empezar y quedarse a gusto están bien nueve. Sí. Luego Ahí, eh, mira, tres, tres, tres, bueno, perdona colega, en cada pistola. Sí. <risa> y dice, sí, a de Paco, calcúlame ¿Vale? 9 x 6. Eh, 38, vale. vale a, me me el chocho. Vale. <risa> Entonces, a el tema es un poco pues, pues, como ya que hemos vuelto y es un poco estoy que es un poco como una venganza a, a nuestra propia muerte, mm -hmm. eh, pues eso con con 9 balas lo que lo que se podría hacer, que yo creo que sería bastante Uh -huh. vale, y, es... y, y poco más eh, y eso, el tema es que son, van a ser los volúmenes este ha salido ahora, el siguiente saldrá en marzo o abril, cuando cuando lo grabemos y este ah. y luego queremos hacer pelar una edición ya con los dos volúmenes y, y meter vídeos meter... vamos, está todo pensado, sí, está ah, todo ah, pensado. Ah. hemos vuelto con ideas con ganas Y res, y bueno, le he en el estudio stack de Burchasot. ¿A qué lado? ¿Que eso qué es lo que es? Eh, pues eso es... ¡Un colega mío! <ríe> <ríe> ¡Eso es un colega mío! Ese es un colega que... ¿Nos casa o algo? Sí, que sus padres se ve que son bien pudientes y le han montado <ríe> un estudio en su habitación y la verdad es que chaval... Pues... ¿Qué, qué coño? Pues el Baix, pues, como siempre, armoniza todo sí, el conjunto. No, ¡Ja, no, no. <ríe> Vale, bueno, y, eh, eso, Javi García ¿no? eh, grabado y mezclado por Javi García ese es el que hemos llevado nosotros de técnico pero el, el, el dueño del estudio no aparece ahí no Eduardo, no Eduardo no Esteban pues, si no aparece ahí pero algo será pues porque el tío la es que no tocaba mucho botón el chaval ponía el local y ya está y muy bien bueno, calzonetes Pedro Pico y Pico y Vena eso es, que es un, un homenaje un, ¿Un homenaje a, un homenaje a, a las billetas de la sagra que es un dibujante esmaño Eh, vivió en Barcelona, pero es maño Y nada, la viñeta es de Pedro Pico, Pico. Bueno, un punk y un, y un esqui Que la verdad es que yo sí, creo si que todo el mundo debe haber elegido Tú sabes que ah. es Ise, ¿no? Eh, Salía en el jueves eh, eh, la Zagra eh, Ise ¿Zagra qué? De eh, la Zagra Ise De eh, la Zagra Cuatro sí. Y el tema es que la letra es de Arcadio Que Arcadio es un colega que estaba haciendo un, una película de animación de la de, la, de los cómics y, y la historia salió un poco sí, porque que quería, quería hacer banda sonora de, de la película Y pues nosotros Nos queríamos contribuir no le dijimos que no ¿os, os habéis prestado? Hombre. ¿y os ha volido en el culo? cada bueno, vez que me siento me acuerdo de o cada vez que Qué nos bueno. somos... <ríe> es que no es lo mismo eh? <ríe> bueno, está claro una cosa tío yo he sentido la mateixa, la primera que ya había sentido algunas pero ya lo he dicho que han estado, de, de trencar en algunos concerts ahí, colaborando en gente de Esquerra eso sí que lo he visto Y me ha semblat un, una, mus, una música, digamos, un, un pocket heavy Paco ahí, la, Paco. la, la lista musical ja, i m'ha semblat una música que, a banda de que fa molt soroll, prou harmonitzat. Perquè anem a veure, fer soroll tothom sabem. És eh? que el que és bo és bo, Si no, més enxamí en el bany, tio, jo xiuro, i me pegu un peto al mateix temps. O si sigui, això en un moment... I harmonizas bien o...? Eh... Home, ja en vega... Trenca veig, un ja poc! Al final, la combinació! Ja en Ja en ja vegas eh, eh, eh, ja que ens ens caig cigarro, o sigui... <ríe> tu morat! Però que vull dir que està prou a dient i tal. A mí me ha semblat molt que tornen i tal i y... només sabem a pegar. Pues. <risa> Yo ahorita no, no. una pegatina, nacis fora, ¿no? Yo también Pero, me la pego. Sí. Sí. Pues, bueno, pues, entonces, incluyen y claurau un, un vídeo, ¿no? El vídeo es del ¿Y cómo se hizo? Un no. make it up. Chiquetes, chiquetes. Sin fan en porno, están de puta madre. Son unos chicos y, no y bueno. El no, el tanto. Sí, sí, que molaría, sí que molaría, que yo se lo Te eh? di per ahí, Ana, la, eh, eh, eh, una otra canción, El Sobrado. ¿Algú me fa la explicación, El Sobrado? Ah, sí, ya está. O sea, pues pasa que yo me es que he hecho una canción. Parla líder de la banda, no me mires, ¿eh? Somos muy asamblearios, tanto. No, no, no, hay Yo creo que es un poco, en realidad, eh, se puede generalizar con, con el rey de la clase política, pero los políticos de, de la calle, que hay muchos políticos en la no... Los de base, que, vamos. Sí, políticos de bar, base, que, que hay mucha ganasa. Que nunca se le... Sí. Los anarquistas de salón. Exactamente. Vamos que ¿eh? pues No pan. pueden ser los de izquierda unidos, los comunistas de salón, sin eh, total. Eh, eh, si el van, el van a acabar todos sí. en el los bingos, en las calles de chao y de casinos. Es que, es que seranar, en se en se igual me me vas a clavar yo en tu. <ríe> Bueno, bueno, pues si a ver, me si al tío Paco li paráis, ¿verdad? A mí me parece veto. Además coltar una un otra canción de chiquillos Stones. Sí, y además oh, chiquillos ¿no? que la batería porque pega que te cagues. Ah, muy bien, claro, menos mal que te incasera Sobre todo cuando os estreséis de esta canción, pero lo que veña violín y viola. Hay dos colegas que te Sí, tal Pau Fernández y cosa tal. ¿eh? Son los <risa> chiquets porque son chiquets de Pensao que ha hecho Una bizarrada ahí. nuevos muertos de Cristo. Los, los muertos de Cristo. <risa> estamos empañando no. fronteras mentales y, y Le no, ¿no? Estamos sí, a, abriéndonos estamos, eh, a... Eh, a un nuevo público. Tipo, oh, ahora <risa> que siete <risa> eh. Esto ya no es solo rock and roll, aquí ya <risa> hay caña maña, mañanera ¿no? bueno y eh, no, ahí no, además, <risa> además coltar antes de no no, antes de, de, de, de moskecharse por Jordi la número 12 el Sobrao el Sobrao Ahora... Viva el rei, viva l'orden i la llei. I la farra, aval, a la marbolina jo estic enganxat. Ciutat anatori no es fa responsable de el que puguen dir els seus odients i corresponsals. Jo té una soplà, tio, que... Home, ell vol costar el cotxe. Sí, Has interrompida la prova. Otra vez, otra vez. Ai, tu sents, ai, tu sents que t'arrasca, ai, tu sents que t'arrasca la nàpia. Hem posat, hem posat, hem Ciutat tanatori. Bé, mira, anem a parlar un poquiu de política internacional. Resulta que surta que s'han reunit des de la OTAN que diuen que és un exèrcit terrorista de la i, i, i s'han compromès a acabar en el, en el terrorisme i en el contrabando de drogues i jo dic, des de quan la policia no se sé droga en l'exèrcit en la lluita contra el terrorisme i les drogues no sé, és que un exèrcit que era contra el imperio comunista i resulta que fa vint anys que s'ha la, la Guerra Fria i diuen, ara, sí senyores, ja s'ha acabat, en fi, de xiste, senyores. Fa 20 anys, xeixo, tu eh? sí, sí, no havies no? Sí, més o menys. A la media del grup, mogollones... I després, doncs, els americans en la seva lluita contra la droga i l'antiterrorisme i resulta que en Estats Units és on se fa el 90% dels, de les drogues, on se ven el 90% de les drogues, els que venen les armes alts els drogadictos, en fi... Tu creus que és normal? Eh, cosa Home, bona de risa, però en fi... Ahí està la propaganda del capitalisme quan volen tindre un exercici, quan se vol les coses bona, quan volen derrogar una llei, quan se vol les coses bona, i, i ara tenen la droga i el terrorisme, el xiste antes de ser el comunisme, després la lletà... Eh, islámica y ahora pues yo que sé como nos la ha metido en, en el 82 es, con lo de la OTAN este es el chiste de, de, de la política y el resto de los países satélites del Estados Unidos que son toches de mes pues cuando ellos diuen bé, bé", yo y, y, y así bien. está la cosa señores mentira Nos prenen el pelo, se creen que son bobos o no sé, no lo no, no, no entenguen que... <ríe> Pero en pues... fin, acaben Continuemos Fantanés. en esta, esta no, trabaja intergeneracional no, hoy, que tenemos a ciencia el tío Paco Daniel, yo que representé también a los maduros Ricardo, sí. muchas gracias. Ganó lo duros, Te has caído de maduro. Está es, es, es la cosa pumala, Paco. Ahí ando. Ahí Estoy para apuntarme la a la otra nisha, eh, que seguro sí, no, no, no, que tengo <risa> en bueno. Y Red, bueno, eh eh ch chen de objetivo Bizco, además de decir que se cayó un rato Alberto. Exacto. Y Red, bueno, presentemos Chechu y y aitor a, a, al nuevo fichaje de la banda. A ese señor de Skonegur Tú eres el que le pegas palillos El chencho le pegas palillos que te calles El que tapas las ¿No eres tú? Tú eres de la rama, Paco, también ¿Es palillos? No, de palillos Bueno Aitor Aitor, no un vasco Que dios, dios del trueno Está multadiendo El poder trobar ahí en el garito y ser no De chupitos, comerá el garito es bar ya la antigüedad. Ahí yo ya gané. si os bar de motor bien ya, ya, ya, ya. Bueno, pero, <risa> pero, eh, eh, los... pero, pero... con diría un nuestro amigo que es Chavi Castillo es motavi. <risa> ahora debo al walk, ¿no? Al más <risa> bueno, vale. La pregunta inera, cómo cómo nos acaba el engendro este? ¿Sí? Pues bien. cuando se nos fue El antiguo bajista Pues Caramba, aquí teníamos ahí, ¿no? Solo que se comenta por ahí Y esto es cierto <risa> Que me ha dicho gente Que si se había muerto tío. <risa> Se había muerto el pues chulo No, no, no no, no no se había muerto Estaba, estaba muerto? de parra no, no, Pues yo diría que sí pero Yo creo que si hubiera muerto Sería Y si muriera alguno más Y a ver Valencia Se habría llevado Desde un bajista De fasto Solo Háztelo solo Es cierto Desde aquí un beso a Cholo. Si muriera, me da Si muriera, si muriera no si uno no más. No. Si más, por ejemplo, el jovencito ese, igual. Hey. NAR, tío, es y hay que sacarlos al paro a de la ya, gente. NAR, sí, sí, que favor. la peña se piensa que nos paguen por hacer así, el único que cobra es el tío Paco. Ay, no cobran? Cobran, tío, tío, tío. No, a la mateixa tío, tío. no te vas a donar la proposición les estrene, les estrene, menos nos regalarán. yo una caja de no cobro y Yo Margarín. cobre del ayuntamiento Stilgreck, y este per davant, la lechera. <risa> y ya que ahora no cobre, pero si sí right. Y bueno, eh, presentemos a Dani, por favor. Que se presente él. Que hombre, el, claro. Dani. Dani, Hola, David, que contenéis con metro, Dani. Dani. vale, Sí, no. le, le sacamos eh, no, de no un de los bajos fondos Estaba ahí el Le sacamos el... de, la, de la miseria del pop Porque ¿Por él estaba eh, de, de miliciano en, en una banda de, de sí. pop rock Incompresible por el, por el pegaba, ¿eh? <risa> Esa, Es absurdo sí Pero... Y como era coleguita del barrio de aquí Un saludo a todo al Cedro sí. Efectivamente al Cedro os queremos Y... Yo ya estuve hasta las 7 de la mañana Bien, Y el vice una pinta de, un de, de noctambul Que te cagues, chicones <risa> Ese flimero, Y bueno, y, y, y, y se el Claro, y era Era amiguete de toda la vida Viceistas Viceistas generan a patades Va, espera Sí, pero contra viceistas no Eso Ah, es un dato importante Aquí el amigo tiene estudios Tiene, ahí toca o sea, el primer que te estudies estudios musicales Tiene estudios musicales Claro, el el toque profesional armónico, armónico que comentaba antes el tío Paco que esto ya suena muy armónico. lo de, de violencia y ya. yo escúlpame es culpa es es culpame una igual. vez para ella que se me enana la pinza ahí donde han quedado que tiempos que llegaba gente obisco ¿queréis probar? y decían ¿pro, qué? <risa> ¿eso, ¿eso qué? ¿eso qué es qué? ¿va a ser crack? Dice, <risa> no, no que música nada más aquí sacar <risa> el libro ya no aquí no hacemos un acústico y volve ¿cree que el tío Paco tenía alguna coseta por ahí? sí va comenta ya vas a ficar una tetemilla. Le voy a de, de mal, pero ahora me miré, sí, va, sí, ni a una noticieta por ahí ahora vale. ah, no estaba digo, es que me pilla. Aquí paquito aquí. El programa es ayudado. Ah, eh, gracias, verme uno de ahora. Pero hay problemas de conexión con el eteroradio. Eh, exacto. Ve, pues ve, o su digan una cosa curiosísima Curiosísima Les víctimes eh, Critíquenme el cambio de nombre de La estación de Jesús no, dije no, de Eso de sí que es deberes sí. Que la tenía de Navallo del metro Y va de por el pintor Sorolla su puta madre ¿no? Joaquín Sorolla Ey, y, vale, y, y, y, y, y, pero, y yo dije, tío, si pues pues agáfate el metro Para dar a San Isidre. ¿dónde ¿Eh? coño me metió? Jo y luego ¿Y no a a miro la vista ¿Eh? Para adelante y pone, safranar Y, ¿Eh? yo, pero, pero, y tío, y claro Después pasé por las estaciones Y veo que están bellas y digo, no, estos son esfiches que han cambiado el nombre de estación Exacto, ¿sabéis que después...? Para que la que... peña obligue el tema del accidente de Jesús. Perdona, Paco, pero <risa> se la noticia. No le damos la intención. Eh, no, no, es que tengo fe. Tengo fe. Perdona, Perdona, Paco. No, ¿a mí qué me vas a perdonar? Mira, si me tornes a... Perdón y piedad, te... perdón y piedad. Eh, ni, ni tengo per... piedad ni soy Dios, o sea que no estás perdonado, simplemente follamos. Eh, aparte de eso, mm. las víctimas critiquen el cambio de nombre de los testigos de Jesús. L'associació considera que l'associació de víctimes de tal que després de la seva, eh, que la seva eh, subtitulació pel Joaquín Sorolla que li hem posat ara és una de més per afavorir l'oblit del sinistre que va passar el 3 de juliol del 2006 on va caure molta gent i tota treballadora com ara mateix en la crisi Val? Eh, diuen en un comunicat i tal que la presidenta Beatriz que ja la coneguem tal, argumenta que no sembla Tenéis mucha lógica cambiar el nombre de la estación de Jesús, cridando Joaqu eh, Joaquín Sorolla, eh, por... y lo díste el fe, exactamente, Joaquín Sorolla no te la culpa, porque pintaba el Sorolla así, este no sé, pero lo ¿vale? y Pero que, que toda la vida ha sido el barrio de Jesús, Paco. Exacto, y, y dice que la nueva estación de la AVE, pam, pam, pam, pam, igual. Y, y dice, sobre Hola. las declaraciones del consejero de infraestructuras, Mari, Mario Flores, Mario Flores, me, me, ¡Ay, Mario! <ríe> ¡Mario Flores! ¡Ay, Mario! flores ay mario Eh, en què s'apuntava que el ser molt retorçat tu sí que eres retorçat, fill de puta per veure motius relacionats amb l'accident del Xuriol de 2006 figa, en el canvi figa, del nom de la l'estació de Jesús voleu oblidar el que no podeu solucionar no heu donat ni seguretat per a la gent jove ni la gent major que va treballar teniu un servei de merda caríssim de transport públics i voleu amagar les coses com sempre però bueno, això és de la meva collita per a veure motius relacionats dia amb motius de l'accident del xuliol i tal qual en el canvi de nom de l'estació de Jesús l'associació de Clara, l'associació que, que té més parlar millor que jo tenint en compte que la poca transparència honestetat i claretat ai, que han caracteritzat totes les accions dutes a terme tant del govern valencià com el de la FGB ai, no és estrany que part de la societat pensi que el canvi de nom si està relacionat amb l'oblit de l'accident. home, doncs no és estrany no? I bueno, pues es queixen esta associació i es queixen per una història. Morí molta gent, no heu solucionat els problemes de seguretat i no heu donat el mereixement que es deuen els morts. Presta. Perquè com no sou vostres fills de putes, no doneu reconeixement als morts. Sou uns fascistes de merda. Sou uns traïdors. Fiste sou uns pute? invergüences. Sou uns lladres. Falsistes. Fascistes. Exacte. Ahí, soñado. I, i, I a demés, de el que siga maricó que vinga, que jo l'apanya. <laughs> Au! ¿Yé, yeah, qué pasa, fideputés? ¡Ah! ¡Me caguen de odiar a la hora de yeah, sentirte, que estoy claro. así sentiente la mitad de Objetivo Vizco! ¿Cómo tiene el Diego ¿Hm? Mm. ¡Bien! Yeah, ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Los Viscos? ¡Bien! Yeah, ¿Qué pasa, yeah. tío? <risa> ¡Albertito! Qué ¡Hasta buena, la bro. coña! ¿Qué tal? Ya han invitado a tu programa, tío. ¡Ah, le va la invitación formal! Pero tío, pero ¡Ya tío, han invitado otro! Bueno, Soriano, tu invitación formal. Ya, y tienes 10 segundos para hacer programas de con... programa. Pero hazlo con la mano, digo, con la lengua. ¡Va, y... Soriano! Bueno, que el martes ahí el ciudad hacen llamas a las 7. Vale, entrevista a los Objetivos disco Ya sabéis, todos los martes De 7 a 8, ciudad en llamas En Radio Godella, que el que no fuma Le pega la botella ver, Buenas tardes, Soriano <risa> buenas tardes. Dame, No, me dao que es coña yeah, ¿Qué te iba a decir? No sé. eh, me, eh, una proposición para los discos Que me canten el cumpleaños feliz a los punkos ah, ¿no? Que voy a ser Al aniversario, es, Soriano A la de uno, a la de dos A la de <risa> Cumpleaños feliz ¡Un cumpleaños feliz, feliz. Que, más. Más. Y que te sean una persona más! ¡Un cumpleaños feliz, no, no, eh, que se no, ¿Tú ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú te sean una persona más! ¡Un cumpleaños feliz, no vas a saltar las labras aquí tú! ¡Guapo! ¡Andúte a esto a ¡Tío bueno! ¡Ha enseñado y se ha y le soñé! ¡Ha funcionado la censura! ¡Te hagas de un cumpleaños feliz, pillo un bravo de espíritu! ¡Qué mal, Soriano, qué mal! ¡Censura a Jordi! Bueno. Y res, Oriana, pues el dimas tendrás el objetivo del programa, ¿no? Ahí estarán, en eh, una entrevista y presentándose un nuevo disco. Eh, bueno, es un y plácea. ves de la, la presión, ¿no? De la prisión sí, hemos estado ahí haciendo postales navideñas. ¡Mole! Sí, ¡Ay, sin amagra! ¡Para felicitar las navidades a la familia! Bueno, pues, Oriano, eh, haced notas preparadas, ¿no? ¿Qué va, tío? No me ole. he preparado nada, es si no te... me esperaba la llamada. Es que Sobre la avisáis, así vas, no asistir, puede no ser. No, Sollado, muchas felici felicidades. Muchas gracias. Beso, fíjate, vale, Marujas Asesinas, 5 segundos. ¿Por qué Marujas Asesinas? Eh, es que tú no las has escuchado, ya las escuchado. Es que no. no, no, no Por no, no, no, Marujas Asesinas, <ríe> de, de Objetivo Vizco. <ríe> que las escuchen y juzguen. Emilio José Emilio José. Pero tu nombre Emilio. Para los amigos? Emilio, vale. ¿No Emilio. Para los amigos? Eh, Emilio también. Pero el de Llar com es? Eh? Emilio José Martí Gómez. Para los amigos? También. Eh? Ah, Emilio José. Emilio José. Dígale que es futbolista, que digale que... Pero ¿cómo lo dice? Emilio, Emilio José. Pero para los amigos como lo Emilio. Emilio es para los amigos. Se Pero... está masa eh Astió. Em José. Dime. ¿Dime Està de categoria. I etsú roja i no ha poc vergoniano ni an. Home, jo em volia, jo volia mullar. Que s'ha plegat tarda. Claro. Claro que és. que et Està de cine. Per pues què, José? Hasta l'any que ve? Molta gràcies, adéu. Jo estat tanatori. <laughs> si podem fer el... En... Eh, anem a veure. Com sempre, eh, no sempre, però de quan en de quan, d'estona de en estona, eh, fem un poema. Aleshores, eh, ja fa uns dies vaig comentar-vos que en la fila de, de, de les escoles en València, hi haixes coses que el senyor Camps i companyia diuen que defensen moltíssim, però que aleshores ara li han rebaixat el porcentatge en un 55% doncs es vas trobar en, una, en un llibre d'una tal Montserrat Avelló que ja té uns 70 i escaig d'anys i que es diu El fred íntim del silenci i no vaig explicar res i aixina per la mateixa acaba d'obrir per una part dels fuls que té gràcies guapo i vos, exacte, ja sé que tu t'es nòvia i eh, té que veure això per no explicar res vale, vale, tu també eres guapo gràcies Paco doncs anem allà eh, el tema que acaba de pillar diu així, s'estén la penombra S'estén la penombra dins d'aquesta alba imprecisa que no limita cap ombra, que encara no sap definir on comença o on acaba el dia. Ni si ens serà principi fructífer o fals camí cap a límits que voldríem propers i ens són Inabastibles Ya se apañareu, cabrones ¡Ay, tu puta madre! <risa> <risa> ¡Tan que raro! ¡Tan que raro! ¿Cómo va? ¡Tan que raro, chiquet! Bueno, y ese eh... aplauso va Pa' Monserrat a Bello Y pa' y todo conspira. aquel Que se ufacha soles O en el, el calle tío, tío Paco Respira eh... y cospira <risa> <risa> eh, Yo cospire ¿Cuánto eh? tema de, del álbum? ¡Ay, ay! Respira y conspira Que con eh, Camilaris eh, Y sequíes Para la gente no, no, que no est nos está volantes. Era casi prohibición meterlo porque aquí el, eh, Porque nos ha invitado mucha del bar y tal. Sí, porque también me trae esta medida en su mayor y, y había que meter una parte porque es un tío, tío mítico de, de rock and roll. Una, una otra cosa, no, pero mítico. Es mítico. Y, y o ha tenido ha tenido la, la bondad de que en el catálogo de un Y mira que Darifa ha poco ha ahí la peña. Sí, de... sí, sí. <risa> Vale. <risa> que es Se niega mucho. Vuelve. Bueno, eh, no sé lo que más dispaco. 3 3 minutos queden? No, para cascarmela que ah, que vas ahora, ahora fícame el tobilla y el tío Paco nos deleitará en tres minutos de Exacto. ¿saben eh, de Vale, respira y conspira. Eh, colabora Lari si te está haciendo un objetivo Bizco y el Lari del el, el, el HT Transfer la ves, no respira y conspira. <coughs> Ahí Jordi, atento. ¿Quién se va a rayar de los, ¿Eh? los 80? Chagat no ha sido culpa nostra, ni del técnico de eso, ha sido de Alberto. <risa> que no grabamos tantas otras veces. <risa> y res, eh, estamos Pedro Pico y Pico Ivena, ¿no? Eso es, estábamos escuchando eso. es la eso canción tanto. que hablaremos abans. no canta ni ni se respira ni se conspira. Bueno, pues además hay lo del Aris para el final. Eso, pa eso es para ver vos jamás y arribar a alguien del programa. Pues la es, la Pedro es... Pico y Pico Ivena. Dice lo que está a sentirse. Pero la acabas de tallar. Vale, pues Maruja, eh, respira <risa> profundo ahí la cuate, che, no huy, es. Es que Aris, La 4. Sí, vemos que güey es. Busca la droga y la balda. <risa> Denetari. Si que disparar, disparamos. Bueno, que si hace falta estoy contigo. Anem a ver, això està molt bé i de més. Eh, us vaig a llegir una mena de notícia que us donarà l'oportunitat de fer pràctiques tot això que heu escoltat en un rock molt ben portat i en una lletra molt ben cantada. Aleshores, eh, eh, us puc dir, eh, n'hi ha Saharawis al riu, no fa molt he sentit ja o escoltat de la gran massacre que el rey de Marroc Iche Canalleta ha fet per a tal y que tal, bé, me diuen que vaig a Ràpid pues, doncs bé no, de, no, de, de no, de llavors, de, no, no, està clar De llavors aquí eh, n'hi ha una gent eh, acampada eh, ahí a l'antiga delegació la de govern eh, ahí en, en el temple en la del temple i ja porten un, una pues, doncs mira, com diuen així la gent de la cos diu no sé com ho veureu però després de setmanes passant fred i fan fi hi ha una colla més que important de xavals i xavales saharauis la majoria dels quals parlen ho entenen perfectament el català que públicamente se nomenen independentistes de momento castellà, jovens independentistes del Sáhara és a dir, tenen molta en comú en la gent dels Països candorrans. Depèn de nosaltres que comença a fer-ho en català i que podem lluitar al Colxe a Colse. Gràcies a les intervencions de l' gent de, Homeme, del sindicat de la COS i alguna gent de l'Ateneu, este que del parec de Perebuí, que han dit abans que feien xerrades, ja en tenen que açò no és una societat eh, que ja tenen que açò no és la societat espanyola, sinó una part dels països catalans, dic perdó, andorrans un poble que al nostre nivell també estem en lluita. I sincerament només tenem una enorme necessitat d'ajuda, suport i solidaritat. Eh, sinó que tenen unes ganes enormes de lluitar de dependre, de, de, de conèixer gent jove lluitadora com ells i elles a dependre coses que ara mateix no coneixen però que no tenen moltes ganes de dependre sobretot eh, que la gent s'arrime és el que volen eh, perquè ens han demanat el següent que la gent Rime eh, volen conèixer gent del Rollo, i volen que la gent del Rollo conega la seva lluita repeteix, aguantar-la al costat del riu amb el fred i l'humitat que està fent companys i companyes pares de família i no pares de família, també companys i companyes, sense se cap recurs i totalment abandonats pel polissari, perquè el polissari per no cedir a les seues pressions per tal de deixar de denunciar públicament al SOE, per allò dels i per allò de la pesquera, no, eh, eh, lo digo por ti Felipe González que tienes la tienes unas acciones en el conflicto. No es cap frontería y faz semanas que la esquerra independentista <ríe> la esquerra independentista habría de haber estado allí y estar al seu costat. Necessitem eh, cosas eh, y lo que necesiten a banda de totes a banda de unar pero lo que necesiten es menchar begudes, hacer posibles cosas calentes, sopas i fusions, cafès, fa molt de fred y están al río acampats en tendes de merda. Bombons, eh, bombones de gas per a cuir que, que que fan servir eh, eh, parlar en ells si voleu quin tipus seria: roba d'hivern, mantes, eh, marfegues, xrseis, etc, llibres, revistes i material per passar la història, d'història, d'estudi i de lectura, Medicines genèriques, evidentment, pel costipà gripsim mals d os. Això vol dir jo que sóc enfermer, donc efenergant, eh, dolostop, eh, ibuprofenos, coses diixes tema. No? Eh, bé, si voleu mostrar la solidaritat en un poble que lluita per la seva independència com nosaltres des de fa moltíssims anys en els països andorrans doncs bé, en qualsevol cas com qualsevol poble que lluita per la seva independència o nació més mereix una, un respecte si sou d'esquerres si això ho enteneu indistintamente de las historias acosteuse Don Luis opar y Hentitchenchobe allí que está pegando la historia que lucha finciton contra el frente folisario porque el frente folisario en estos momentos que es lebraça armat eh que eso no siempre resulta la que no. exacto resulta que Felipe González tiene las explotaciones de minas de fosfatos y muchas acciones en la pesquera y no volen saber es tenim abandonats y no sumereixen no us ho mereixen, tio. I mos entenen en català, en valencià, com vulguis. Val? Això ja és molt d'agraït. Salutacions, força. Ànimo saharauis. Independència al poble saharaui. Gràcies, Paco, per, per ser tan breu. <risa> y y, y, y ves, ya ah, ya sabes porque <risa> no eh, el, ¿no? el, el, el programa. Muchas gracias del objetivo Bizco ya el presentará. Muchas eh, El presentará sí el, el, el dimarts Mejor el, presentado. El, el <risa> Defra, un poquito más, pero bueno, aquí tenéis que pasar no, a mí, la. la vale, no la. buena ya que de reserva la 2009. Eh, <risa> <risa> <risa> ya tendrás pues, ya no. Ahí jo, eh, pero que se despidiéme <risa> la de objetivo Bizco, ¿no? Mm, Sí, parece que ya nos arreglen ahí vale, Y res, pues, bueno, molte gracias barra, al tío, tío. Paco, a Daniel, a mí mateis Que me voy mal, a, a la cheno que te A Alberto, Che Churani, y Aitor, el tigre de buen reposo a, <risa> ¡A Cholo! ¡A Cholo! A cholo. No, no, te te pasé, no, una apelación no, pa' cholo? Cholo. Te Este disco de se me la, de la... De la... De la, la se costera Se me pone van Santiago en esconcert que van a ver i molt. Pode que no està, pode no està molt, no? Audixes, els dimarts de Valentó, els dimarts cogen un plat. Hostia, el diamantos. Estràvics. El paio conella, podem escoltar el tío Tenyamas res, és ha sigut la cita a del 17 de desembre. Moltes gràcies al Sr. de Music Factory per deixar-nos portar-li un dels seus programes. Es que tú piensas que portáis tres semanas en ser fe y el tío Paco... Sí, sí, sí. Dimarche, Chintat en llames, Objetivo Vizco, no Supergueu, Radio Codella 98.0... Para, para, para la gente de, de la Moatron League, que las más que vengan un programa especial, que no se creen que es para no, sí, por la Wii, porque va a ahí, que es un problema de sí. eso. Claro. Vindré y el tío Paco ahí nos pues, hará el análisis de la penúltima torna. Venga, apachurla sí. a, a todos sí, y, y eso. Corrida y de toros en ambusaje. Solo pico, pico y venda. ¡Ay!